el círculo secreto que esta noche os habla de los misterios en la luna y es que se han cumplido 50 años ante la misión del Apolo 13 de aquí en Houston tenemos un problema y hay muchas cosas que todavía desconocemos Temas, enigmas y misteriosos que tratamos esta noche con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un poquito lunático has venido hoy. Estoy, estoy lunático desde hace casi un mes de confinamiento. Sí. Oye, Josep, el dicho dice, hay un gallego en la luna, hay un gallego en la luna. Mentira.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 Coincidencias. Resulta que el cohete se lanzó a las 13 horas y 13 minutos desde el complejo 39 del, del centro espacial John Fitzgerald Kennedy, que es eh, 39 es la suma de tres veces. Tres veces, tres veces. Bueno, tres veces sí, oye, sí, sí. que... que... <risas> dispuestos a buscar ¿Cómo afináis? ¿Cómo afináis? podemos encontrar uh, muchas cosas pero es verdad uh, que el tema de la luna eh, bueno el apolo 13 no lo hemos dicho no llegó a la luna porque se produjo un incendio en un tanque de Porque oxígeno tuvieron un de... problema sí efectivamente sí. y tras dos días de misión uh, tuvieron que regresar Pese a eso, fíjate que uh, Jim Lowell, que era el comandante de la misión, vio la luna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 Eh, digamos, improvisada, eh la tenía ya muy estudiada antes de dar ese saltito de metro veinte bueno, desde la, la estrella. Yo incluso antes de que estuviera como astronauta para la luna, sí, eh, sí, tenía sí. una obsesión. La quería decir, y ha pasado de la historia, eh pero la quería sí, sí. decir, yo voy a decir esto, y lo dijo.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 Eh, ...dio la vuelta, circunvaló la Tierra por primera vez... Mm, ...poco después les pasaría de nuevo la cara por la mano... Eh, ...poniendo en órbita a Yuri Gagarin... ...bueno, antes con la perra laica... ...que sería mm. el primer, el primer uh, ser, ser vivo... vivo ¿eh? que, ¿Eh? que, que, que, sí. ...que pobrecita, o, ahora lo sabemos... Oh, ...eso es alto que, que tampoco fue. se dijo... ...fue una verdadera tortura para ese animal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 también terribles para, para la Tierra, en, en la medida en la que la radiación podía llegar hasta aquí. seamos sí, que la demostración de fuerza podía tener un peligro eh, eh, unido. Hola. Hola Josep. Hola, Josep. ¿Sigues ahí? No, no sigue ahí, Josep. El, el... Sí, o, sí, os había perdido. Ha sido el hongo lunar que ya eh, ha dado. ya para finalizar, de todas formas...